La comuna busca elencos platenses para las vacaciones de invierno. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura y Educación con el objetivo de armar la programación de vacaciones de invierno 2022 que se presentará en todos los espacios dependientes de la misma. En esta primera etapa podrán anotarse elencos platenses en la categoría de obras y espectáculos infantiles hasta el 6 de mayo. Les interesados pueden enviar por mail a programacionteatro@gmail.com Con el asunto, vacaciones de invierno 2022 y el nombre del espectáculo. Además, en un archivo Word deberán sumar una sinopsis, planta de luces y escenografía, la autorización de argentores para su presentación y una ficha técnica del grupo, así como fotografías en alta resolución de la obra. Comenzaron las obras en la Escuela Técnica 2 de Berizo. La Municipalidad de Berizo informó que en el marco de la primera etapa de trabajos avanza la obra de refacción de la cubierta de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 2 de Calle 12 y 169. Las tareas que a finales de marzo atravesaron el proceso licitatorio y que financia el Ministerio de Educación de la Nación, cuenta con un plazo de obra de seis meses. Cabe resaltar que el objetivo inicial de esta primera etapa es reconstruir los techos de losa de la institución educativa y modificar aquellas que por el estado en el que se encuentra no garanticen impermeabilidad. Un servicio que informa más acerca los colegios privados podrán aumentar hasta un 25% en la provincia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó el aumento del 25% en las cuotas de los colegios privados que cuentan con una subvención. El ajuste escalonado será de un 8% en mayo, retroactivo a los meses de marzo y abril, otro 8% en el mes de julio y un 9% para septiembre. En diciembre del año pasado el gobierno provincial ya había autorizado a los colegios privados a establecer subas de entre el 6,7 y el 6,9% que registraron un aumento total del 40% por ciento de las cuotas educativas a lo largo del 2021. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.